Marcelo Pali Cucharini, Jonathan Moleker, te saludan, buen día. ¿Cómo andan, muchachos? Un gusto hablar con ustedes, buenos días. Bueno, Marcelo, finalmente hubo acuerdo ayer en la conciliación entre los gremios que tienen injerencia ahí en la municipalidad en el conflicto de DAXA y el municipio. Sí, la verdad que eh, yo había hablado con ustedes eh, 15 días antes mm. y te decía que no veía inviable un acuerdo que... la, la, la... Las partes estaban tan cerca que hasta me parecía irrisorio que estuvieran en un conflicto. Mm, sí. eh, bueno, por suerte eh, el Ejecutivo Municipal actuó con raciocinio y entendió de que había cuestiones que no podía soslayar y tampoco puede vivir en un permanente conflicto con sus empleados porque en definitiva lo que nos perjudicamos somos todos los habitantes de la ciudad de Santa Rosa que vemos mermado un servicio que hoy no, que, que no solo es esencial mm. sino que hoy es fundamental... Eh, para la calidad de vida de muchos santarroceños que sufren las consecuencias eh, de, de, de, de, de la falta de mantenimiento de los trabajos que hay que hacer pero bueno, con un, creo que una muy buena eh, actuación del director general de Relaciones Laborales Sergio Sánchez Lutiza que eh, fue encauzando la negociación hasta que terminamos en este acuerdo que en una parte en una parte de la municipalidad nos avisora creo, un fin de año en paz social. Claro. Eh, el acuerdo este, eh, ¿nos podés contar eh, a, a qué...? Eh, a qué es? Básicamente, básicamente, sí. eh, son ocho los trabajadores involucrados en el conflicto que estaban, uh -huh. seis trabajadores van a acordar con la patronal sus destinos laborales, y hay dos trabajadores que están con plena vigencia de su tutela sindical, eh, pero eso está judicializado, con lo cual... Eh, no podíamos nosotros laudar si no era con, con un acuerdo que después pusiéramos en, en consideración de la homologación del juez, pero se entendió que bueno, eso va a seguir su vía judicial y resolverá la cuestión de fondo cuando lo tenga que resolver el juez actuante en la causa. Pero eh, vuelvo a repetir, eh, el, el núcleo duro de la discusión estaba en los cambios de condiciones laborales eh, sin eh, tener una conversación con los trabajadores y eso se saldó. Los trabajadores van a negociar con, con, con la municipalidad o con quienes tienen a su mando el Ejecutivo para poder decidir dónde van a trabajar. No decidir, ¿sí? Pero sí tener algún grado de, de injerencia dónde van a continuar prestando su trabajo en la municipalidad. Claro, y no va a haber sanciones ni descuentos. Porque y, había... y ahí hay otra cuestión sí. que también, eh, después de tanta pirotecnia verbal, que lo único que hacía era usar el, el conflicto, eh, la municipalidad creo que en una gran decisión determina que no solo Bueno, sanciones disciplinarias por una medida de fuerza colectiva no puede haber, eso está claro, nadie puede ser, digamos, sancionado disciplinariamente por ejercer un derecho constitucional en la forma que lo habían hecho los trabajadores municipales, cumpliendo todos los requisitos que mandan las leyes y los decretos que regulan este tipo de actividad. Pero sí, eh, la municipalidad tiene su derecho de no abonar los salarios caídos por los días no trabajados. Pero me parece que en pos de esta paz social que yo te hablaba y de un acuerdo, también se ha firmado en el que no va a haber descuento a los trabajadores que actuaron o que tuvieron intervención en esta medida de fuerza. Mm. Eh, Marcelo, recién hablabas que en este sector de la municipalidad bueno, hay paz social y, y bueno, se avisora un buen fin de año. En la dirección de tránsito parece que está complicado el ambiente. Mira hay, hay algunos sectores del municipio... Eh, que nosotros, más allá de que no estén en medida de fuerza, hemos tenido denuncias por violencia laboral, por, por, por, por distintas circunstancias, eh, que, hemos, o sea, que hemos pasado a la Fiscalía de Investigación Administrativa, que es la competente, pero bueno, en tránsito entendemos que hay una situación de que se llegó a un límite donde el gremio tuvo que eh, actuar y están en una medida de quite de colaboración eh, pero vuelvo a decir, no es por cuestiones de condiciones laborales, no es por cuestiones, digamos, de reclamos salariales, sino porque hay un grupo de trabajadores del municipio que entienden que hay un maltrato y que se ejerce violencia eh, laboral con ellos. Ah, claro. eh, Marcelo, ¿está todo listo para que se reúne la paritaria estatal la semana el que viene? Día cinco, el sí. día 5, y ya concretamente se van a empezar a manejar alternativas de la propuesta para eh, la última parte del año, el gobernador ya ha sido claro, nosotros pretendemos que ningún trabajador estatal quede por debajo de la inflación al día de hoy, o sea, al mes sin tener en cuenta noviembre. Eh, nuestra oferta en el año fue de 20, del 20% en la primera etapa y la anual, la inflación anual, da el 19,5%. Nosotros creemos que vamos a tener que trabajar, seguramente va a ser discutida la propuesta, pero soy optimista que vamos a llegar a un arreglo. Mm, está bien. Eh, en, ese, ¿En ese reencuentro es probable que también que se conozca algún detalle del bono de fin de año que ha anunciado el gobernador? y, y, y el gobernador... Eh, no, o, o desde el ejecutivo y en la responsabilidad de, de formular una oferta seguramente también anuncie, anunciaremos no pondremos en consideración eh, también esa esa cifra mm, está bien eh, la última Marcelo eh, sé que la subsecretaría de trabajo ha estado preocupado por el tema de Lucaioli eh, sí. y bueno han intervenido ahí y aparentemente hay una firma local que podría llegar a absorber a los trabajadores sí mira eh, hay una firma es eh, como vos decís Hay una firma local que eh, está eh, buceando, tanteando algunas alternativas, para eso necesita de un apoyo financiero, y ayer estuvimos reunidos con eh, Alexis Ibilia, que es el presidente del Banco de la Pampa, y esta gente, analizando algunas alternativas, la decisión del gobernador es acompañar eh, esta, esta posibilidad de que se genere una reapertura, o que esta, esta empresa que ya tiene algunos locales en Santa Rosa, genere una, un local más grande y que pueda absorber a, a estos eh, trabajadores que han sido despedidos de y Creo que hoy el, el mayor obstáculo me parece que pasa por no haber en la ciudad de Santa Rosa un salón en, en, en el centro de las características que necesita este emprendimiento. Claro. Eh, ¿La posibilidad de que Lucayoli ceda y, o alquile el local ese está descartado? No, bueno, no, no sé si está descartado, pero como Lucayoli se presentó en concurso, mm. hay que esperar que se designe un síndico y ahí hay que tomar contacto con el síndico a ver en la administración de estos bienes qué idea tiene y si hay alguna posibilidad jurídica que le permita a la gente... A, a, al, al comerciante pampeano ver si puede acceder a un contrato de locación que le permita también que la inversión que vaya a hacer en el tiempo la pueda recuperar y no un contrato por seis meses, a los seis meses tenga que salir a buscar algo porque entra en remate o entra en algún tipo de transacción. Entonces, me parece que hoy eh, el obstáculo mayor es ese, pero eh, eh, vuelvo a repetir, la firma eh, pampeana ha mostrado un interés, una seriedad y además eh, a, a, demuestra con su carpeta eh, en el Banco de la Pampa que estaría en condiciones de acceder a esta herramienta financiera claro. bueno, bueno, esperemos que eh, se pueda llegar a buen puerto acá y que estos 10 trabajadores eh, no sé si son 10 o 9 porque había alguien que había conseguido sí. el aburo después sí, sí, de ser sí, de sí, de sí. despedido y, y tengo entendido que hay 3 más que también estarían bueno Lo perdimos. Bueno, se cortó la comunicación justo. Estaba, nos estaba por avisar que había otros tres trabajadores que mm, estarían por conseguir trabajo de los diez que fueron despedidos en eh, Luca y Oli eh, Marcelo, ¿estás ahí, no? Sí, sí, estoy ah, acá. ¿Me escuchás? Sí, ahí te escucho. Eh, sí, sí. Ibas no, a... no, que lo que yo te decía que hay una, hay una trabajadora que ingresó en una de las farmacias sindicales, pero tengo entendido que hay tres trabajadores que también ya habrían conseguido trabajo. Ah, bueno, bueno, entonces eh, serían seis los que... Estamos todos en el no. proceso, porque a ver, le, Luca Ioli envió los telegramas, puso a disposición eh, la liquidación, pero no la abonó también, ahí va a haber un proceso... ...controversial que seguramente vamos a tener que estar actuando. Ah, claro. Sí, sí, sí. Por Porque gente... una cosa es decir, está la liquidación y otra cosa es que esté la liquidación. Claro. Sí, sí, sí. Estas <risa> son es dos de... cosas diferentes. De las indemnizaciones estamos hablando. Sí, sí. Bien, Marcelo. Que apelan sí. al 247, que es la eh, indemnización reducida por causales económicos. Nosotros entendemos que cuando se presenta o cuando se disparan los telegramas de despido... Eh, todavía el concurso no había sido iniciado, si bien había sido presentado, no, había, no estaba a la apertura, con lo cual también tendríamos, estamos revisando eh, el tiempo y la forma de esta, de esta presentación. Ah, está bien, bueno. Bien, Marcelo, no sé si querés completar con algo, si no, te agradecemos. No, te agradezco, y bueno, si no hablamos antes, fin de año, quiero felicitarlo por este año de trabajo que han tenido ustedes, a todo Radio Cermés, y además, eh, eh, apoyarlos y decirle que Cuanto más voces tengamos en La Pampa, así sea en la disidencia, mucho mejor va a ser la calidad de nuestra democracia. Así que felicidades y un saludo para todos. Bueno, igualmente para vos, Marcelo, eh, que andes bien. Hasta luego. Bien, eh, 8 y 43 minutos.